Eh, tenemos, contamos con ambulancia ahí, pero en caso de accidente cada piloto eh, es eh, responsable ¿no? y cada persona que va y mira es responsable de su seguridad. ¿no? Pero tenemos una ambulancia ahí con médicos para dar los primeros auxilios y en caso de que sea algo un poco más grave que a Dios gracias nunca ha habido, eh, se lo lleva eh, de inmediato al, al centro hospitalario más cercano. ¿no? La verdad que siempre los comparseros y montero en especial le gusta mucho el motociclismo. Ayer hemos comenzado con la limpieza, ya hay gente que va ahí, están mirando, eh, entran en su moto a, a, a dar una vuelta para ver cómo está el circuito y siempre la aceptación es, es mucho, ¿no? con, porque siempre contamos mínimamente entre mil a 800 personas ¿no? por cada competencia. Los competidores son arriba de 100, en, en, contando, contando todas las categorías, ¿no? La categoría sí quemada siempre los lo comparceros, ¿no? Ya que el, el único requisito para la categoría comparcero es no haber corrido nunca el circuito, ya sea en provincial o nacional o algo, ¿no? Por eso tenemos el planillero, que él los conoce a todos los competidores y él verifica que no haya tenido ninguna competencia para poder correr, acceder a la categoría con ¿no?